Las organizaciones estamos acostumbrados a las crisis, ¿no? Digo crisis alimentaria, de hecho la usamos tantas veces, lamentablemente esa palabra. que por eso no podemos dejar de estar en esta también. En principio estuvimos al mediodía reunidos con el director del Centro de Salud de las Tunas. Vamos a estar el jueves haciendo una campaña en el barrio, saliendo a caminar por el barrio para hablar del dengue en realidad. Vamos a tener una pequeña capacitación nosotros y gente del barrio que ha decidido unirse porque en las Tunas hay un gran problema de dengue y nos van a dar una pequeña capacitación para que también podamos responder preguntas generales sobre el coronavirus.